Buen día, público que apoya eh, en estar viendo este pequeño blog, en el cual se ha estado explicando acerca de la parte del discurso, desde que se utiliza, cómo se debe integrar y cómo se debe llevar a cabo. Dentro de todo esto, a modo rápido de retroalimentación los discursos, hoy en día no es nada más para la forma política como se ha llevado a cabo anteriormente. Ahora se utiliza más para poder persuadir a la gente, para comprar, unirse a cursos, aprender diferentes temáticas, presentar información ante directivos, comités, etcétera Anteriormente, todo esto se utilizaba más en procedimientos políticos, como lo eran las elecciones. ¿Quién no recuerda aquellos discursos que se tenían en los años 90 y en los 2000, en el cual, daban a conocer correctamente lo que eran las problemáticas que se tenían en México dando información real sin tanto contexto y habladuría eran momentos más convincentes que el pueblo tomaba su decisión a conciencia más que ahora, que se aborda ya todo el tema tecnológico y todo se altera a modo de conclusión, como relevancia de este tema, antes era más fácil y sencillo Poder preparar un buen discurso sin tanta alteración, aunque una característica que se tiene hoy en día es que son más improvisados, ya que solo se da a conocer con la información que se tiene en el momento, que se pueda ampliar o cambiar algunos hechos, ya que no son reales o no se tienen la certeza correcta.